Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y hoy con un asunto apasionante, porque no me digáis que en alguna ocasión no habéis pensado en los míticos mamuts, Eh, aquella megafauna de la prehistoria que tanto asombró a los eh, hombres de entonces y que bueno pues eh, precisamente persiguiendo mamuts pues muchos no madearon por el continente europeo, por el americano los mamuts eh, siempre nos han llamado la atención estos ancestros de los elefantes actuales y que desaparecieron no hace tantos siglos, la verdad es que incluso Ya lo comentábamos en ediciones anteriores, en el siglo XIX y acaso en el XX alguien le pegó un bocado a un filete de mamut congelado. ¿Cómo sabría eso? Bueno, pues no lo sé, pero yo desde luego sí que me apuntaría a una, a una reunión de estas para comer filetones de mamut El otro día comentábamos que la hamburguesa más cara del mundo cuesta 124 dólares y medio... ¿Cuánto costaría una hamburguesa de mamut? ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú te comerías una hamburguesa de mamut? No. Vaya. <risa> Hola, Carlos Canales. Bueno, ya no me interesa. Hola, <risa> <risa> ¿Y tú, Carlos Canales, buenas noches? Yo, ¿sabéis que lo pruebo todo? Así que... ¿Ves? Pues, con Para probar la... que falte, claro, no falte. ¿Por qué no lo apruebo? ¿Te das cuenta, Jesús? <risa> una menta abierta. Ya, y... pero yo valoro mi vida. A no, bueno, digo bien guisadillo, ¿no? sí, pero lo que contiene sí, sí. la carne de mamut, madre mía ¿Qué, qué, qué, sabor, ¿Qué sabor tendría el, el mamut? Pues muy parecido al elefante, el elefante se vende, en, en, bueno, como todo bicho que pueda andar y comer eh, Se vende en, en los mercados en África Oriental principalmente, y no sé, yo no lo he probado, Jesús no sé Pero, pero supongo que sería muy muy parecido porque de hecho es un animal eh, directamente emparentado Emparentado, bueno pues hoy vamos a hablar de los, de los mamuts Y todo esto surgió, preparar este monográfico, pues, eh, a consecuencia de una conversación... ...en la que salieron estos filetones de mamut que se devoraron en el siglo XIX... ...en alguna reunión, en algún club, eh, y al parecer disfrutaron, ¿no?, con, con, esa, con esa comida, con ese banquete. ¿no? Sí, disfrutaron, incluso se habla también que algunos de los perros que han servido... ...para este tipo de, de expediciones, donde se han encontrado mamuts congelados, en Siberia casi siempre, ¿no? Porque sí. también se habla también del norte de Europa, de Alaska, pero vamos, sobre todo casi siempre es en Siberia... ...donde se han encontrado los mejores ejemplares... ...de mamut y no tanto con carne y hueso... ¿no? ...porque sí es verdad que hay muchos, muchas osamentas... ...muchos mamuts completos en algunos de los museos de Rusia... ...por ejemplo, pero con, de carne y hueso no tantos... ...pero los que sí se han encontrado, sobre todo pues, a partir de 1799... ...que es cuando empieza un poco pues, la, el descubrimiento de ocasionales mamut pues sí han ocurrido pues muchas anécdotas no siempre ven aireadas porque claro nadie va alardeando que ha comido carne de mamut pero se sabe por ejemplo que algunos perros famélicos pues le dieron algún que otro bocado a la carne de mamut congelada con lo cual pues eh, me imagino que es bastante indigerible y se cuenta que sí que una especie de delicatessen era eh, trozos de carne de mamut que solo tenían pues claro personas como muy privilegiadas pues luego lo utilizaban en estas reuniones en estas Eh, bueno, eh, comensales yo creo que de, de postín y bastante insensatos porque se sabe un poco que ese tipo de carne no podía ser muy buena en el sentido de que estamos hablando de mamuts que no fueron congelados de forma súbita sino que probablemente fueron tuvieron un deterioro progresivo no sus células como se fueron congelando para que un mamut con esa lana que tenían Eh, se tuviera que congelar, tenía que eh, haber una temperatura pues, de, unos cien, de, de menos 150 grados centígrados. Quiere decir que tuvo que haber sido de una forma paulatina. Si es de una forma paulatina, las células, la cristalización de esas células, impide que luego esa carne tenga los hidratos suficientes e incluso sea casi casi incomestible. Por lo tanto, no creo que fuera muy digerible en su momento. ¿no? para que bueno, pues, bueno, pero como algo extravagante. ¿no? una cosa extravagante, mm, igual que sí, se come uno sí. hormigas o, o caimanes, pues ¿por qué no? no? Hay una... Bueno, son hormigas, es que caimanes los comes frescos y no, bueno, pero uno, no pasa nada. Carlos, uno piensa en las famosas hambrunas rusas, ¿verdad? <risas> sí. No, hay, hay, varias, hay una serie de leyendas muy divertidas sobre los sobre los mamuts. En verdad es que sí que es verdad que se puede hacer un ranking de la gente que vive más mamut. La primera mención o la referencia más antigua que existe, que no es directa pero es una sospecha, es que a, a Tiberio, en una, en una recepción que le hicieron los reyes de y de Roene, dos reinos tributarios que había al sur del Cáucaso, pues le ofrecieron como, como banquete, bueno, las, los restos de un extraño elefante peludo que habían encontrado en un glaciar en, en, en las montañas del Cáucaso. Y ahí empezó la desgracia Entonces, de Tiberio. <risa> no lo sé. Eh, pero bueno, la verdad y que a es que a a es, de de es una de las leyendas, porque probablemente es una leyenda falsa, que existe sobre, sobre la carne del mamut, lo que sí es verdad, sobre lo que decía Jesús, del, de la moda, bueno, hay rumores, porque tampoco está probado, que dicen que sí, que efectivamente en el siglo XIX y principios del XX estuvo de moda entre la alta sociedad de Moscú y de San Petersburgo el comer eh, carne de mamut que se había encontrado. Pero hay leyendas mucho más divertidas sobre los mamuts como por ejemplo la de que los colmillos de, de mamut que se encontraron toneladas de, de marfil en la, sobre todo en las cuencas de los ríos Paopo y Lena, en, más allá del círculo polar ártico, fueron utilizados para financiar en parte el proyecto espacial ruso eso no es cierto pero la verdad es que no deja de ser por lo menos como anécdota francamente curiosa o una anécdota que es una leyenda urbana que circula por internet que es absolutamente falsa que dice que la gelatina la, el alimento de gelatina que se le dio la Pretaleica Antes de su espantosa muerte en la nave en la que le mandaron al espacio, mm. tenía entre otras cosas carne de mamut, cosa que es falsa, por supuesto. Sí, yo creo que en los últimos días de la ICA hizo de todo menos comer. Sí, no le dio tiempo a comer. Creo no que el estrés que tiempo. tenía sí. y las palpitaciones de su corazón le impedía, por supuesto, comer. Pero sí. es verdad que se han encontrado muchísimas cosas. Incluso se habla, a pesar de que, bueno, los mamuts como tal empezaron a ser reconocidos, ya digo, a partir del siglo XVIII, porque hasta entonces sí que se habían descubierto, pues bueno, extraños eh, mamíferos, eh, lanudos, eh, parientes del elefante, que Se supone que podía ser o bien un mastodonte o bien un mamut. Sí, el, el primero como tal se encontró en 1799 en la península de Vikovsky en oh. Siberia y um, es el que en cierto modo dio paso a la investigación sobre lo que parecía un claro pariente del elefante, que en aquel entonces, pues como podéis comprender, en la, en la Rusia del, del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, no dejaba de ser pintoresco el que se dieran cuenta que habían descubierto. Bueno, pues un elefante, así de claro. Eso no existía, hay que recordar que no existía todavía la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ni se conocía los cambios climáticos que había sufrido la Tierra, con lo cual, bueno, pues produjo una cierta conmoción entre los investigadores rusos que se dieron cuenta de que tenían, pues eso, algo muy parecido a un elefante entre sus manos, pero no sabían muy bien qué. Claro, la, la pregunta es, ¿cuándo murió el último mamut? <risa> Los diez 10.000 años. años. estamos diez mil hablando, años. pues eso, del final del Pleistoceno antes de que empiece el Holoceno, es decir, con la última glaciación Aquí no podemos hablar de grupos supervivientes ni nada de eh, Sí, sí, sí, ah, sí, se sabe ¿susurra? que hubo algún grupo de, de mamús enanos que llegaron a sobrevivir por lo menos hasta el 2500 Cristo Pero, bueno, fue una especie casi en extinción que quedó recluida en una pequeña isla, ¿no?, dentro de, de Siberia, y bueno, y ahí pues quedaron como una especie de, de especie endogámica. Y precisamente por el poco tamaño es lo que les permitió sobrevivir. Pero todos los grandes mamut que no eran, por cierto, tan grandes, siempre se ha hablado de mamut como un sinónimo de, de eso, de mastodóntico, de, de grande, y claro, o sea, el mayor mamut no medía más de 4 metros que es lo que medía un elefante africano. Eso. Por lo tanto, están más emparentados con los elefantes asiáticos. De sí, que lo que eran eran muy compactos, de... muy redondos, muy fortotes, y una especie como el joroba, da un aspecto como muy sólido. Pero es verdad bueno, dice Jesús, hay toda una leyenda sobre el tamaño que no es exactamente correcta, realmente no eran mayores que un elefante de sabana. Sí. Sin embargo, por ejemplo, para hablar de los más cercanos, los que vivían aquí, los que vivían en España, y que tuvieron contacto con los primeros seres cromañones, con los primeros hombres actuales, Que entraron en nuestra península fue su, y... fue su perdición, por cierto ¿eh? Sí, porque los neandertales no acabaron con los mamones fuimos, fuimos nosotros los que acabamos con ellos Y eh, parece ser que hay una doble relación entre su extinción No solamente la mano del hombre Que en el caso, por ejemplo, de América La extinción de la megafauna parece muy claro eh, Pero sí, por lo menos, que eso coincidió al mismo tiempo Con el, campo, el cambio climático del final de la última glaciación. Lo más importante de la investigación que hay ahora Sobre unos bichos tan, tan grandes y tan fantásticos Es que al parecer tuvieron un papel indecisivo en la evolución del ser humano. Es decir, que fue eh, la persecución de las, de las grandes manadas de mamuts lo que aventuró a los cromañones es. a entrar en Europa y por lo tanto a tener contacto con los otros hombres que había en el mundo pero que no eran humanos, es decir, con los neandertal que eran los dueños y señores de, la, de Eurasia, sobre todo de, de la parte europea. Que persiguiendo esa fauna, ¿verdad? Esa Exacto, Eurasia. que parece que unían de Asia. El hecho es que los, los investigadores rusos y chinos han realizado desde hace unos años una serie de análisis muy interesantes acerca del... De los, de los huesos de seres humanos que se han podido encontrar de los restos de seres humanos del pleistoceno que se han podido encontrar y la, la gran sorpresa es que eh, los que estaban en contacto con los mamuts y los que seguían a las, mamadas de, a las manadas de, manus, de mamuts y de, y de los animales que había de su estilo como originalmente lanudos que no se cazaban eran más, porque eran más complicados de aprovechar o de grandes ciervos de, de la época prehistórica eran eh, alcanzaron rápidamente un desarrollo físico mucho mayor es bien conocido y se sabe perfectamente que los restos de los hombres cromañones que se encuentran en líneas generales Bueno, pues nosotros somos unos mierdecillas a los suyos es decir, Son tipos bastante cachas Y que se mantenían bastante bien sí. Y hay una relación muy directa en, en, en, Con el tipo de vida que hacían es decir, Hacían una vida de persecución de animales Tenían una dieta magnífica, muy sana y encima además de eso, bueno, pues eh, formaban parte de comunidades muy pequeñas en un mundo que estaba prácticamente despoblado y que necesitaba a los mamús para alimentarse y para obtener proteínas mm. la organización social de aquellos años eh, además se basa en la persecución de animales en cómo se organizan para mm. la caza, eh, la, la estructura social es, es el, el que caza más, el que caza mejor, es el jefe mm. eh, sí, es probablemente eh... una de las épocas doradas del sí, ser sí, humano sí, menos sí. de un millón de habitantes en todo el planeta sí. y bueno, ni <risa> la mitad pues como y... diría Stephen Hawking, a eso llegaremos <risa> sí, la es que sí. <risa> <risa> hombre, es un momento también que al de la última glaciación ocurre algo que eh, bueno, pues tiene una importancia capital tanto en los animales como en el ser humano es decir, al subir el nivel del mar algo que bajó en el monto de la glaciación lo que hace es que ese estrecho de Bering también pues, se disuelva, ese ya no existe como tal y por lo tanto empiezan a tener una vida autónoma tanto los Eh, hombres, los homo sapiens que se quedan en el otro extremo, en la parte asiática, como los que se quedan ya en América, entonces empiezan a tener desarrollos evolutivos muy diferentes por, por el clima que encuentran y por el tipo de alimentación que luego también les sirve para sobrevivir, o sea que esa parte climática fue uh -huh. fundamental incluso para sus usos y costumbres. Pues hace 10.000 años, unos 10.000 años, se desplomó el último gran eh, mamut, eso sí quedaron pequeños grupúsculos de, de mamuts eh, enanos. en eh, sí, la isla de Wrangel en el este de Siberia. Quedaron vivos hasta unos 2.500 años eh, antes de, de Cristo pero bueno nos decía Carlos que posiblemente Tiberio se comió un filetón de mamut y, y de ahí ya pasó a la isla de Caprio a lanzar niños por los acantilados eh, más banquetes en torno sí, al mamut Sí, mira hay uno muy conocido al que se refería a Jesús que ocurrió en 1901 la, en la eh, 1901 sí, en Siberia en era una, expedición, una expedición rusa que había estado enviada sí. por la Academia de, de San Petersburgo la Academia Imperial de Ciencias y la dirigía el doctor Otto Hertz y tenía dos subordinados muy prestigiosos que eran Sebastiano y eh, Sitzmayer Bueno, el caso es que encontraron un, un mamut que se había encontrado, bueno, sabían que se había encontrado un mamut y fueron a recoger los restos para llevárselos hasta San Petersburgo. El mamut lo había encontrado más allá del círculo para el Ártico, consiguieron sacarlo. Hay unas fotografías, la verdad, muy curiosas de los mamuts que se encuentran, por ejemplo, el de Yukagir que luego hablaremos porque mm. es el que intenta clonar la fotografía esa que se publicó en la prensa española en National Geographic de los cuernos saliendo del hielo que es realmente espectacular. Mm. Bueno, el hecho es que cogieron el mamut pero se dieron cuenta que estaban prácticamente en pleno invierno y había que cargarlo. ...y para cargarlo necesitaban 10 trineos... diez trineos... ...pero claro había que ponerlo de alguna manera... ...entonces decidieron trocearlo... ...el caso es que tenían que correr... ...porque la, el objetivo era llegar en el invierno hasta San Petersburgo... ...porque si no se podía estropear... que si se podía claro. estropear el, el, el, la carne... Por, bueno, ...por efecto de la baja, bueno, de la subida de la temperatura... ...porque en aquel momento... ...ellos estaban a 40-50 grados bajo cero... ...que es una temperatura estupenda... ...y los reinos que tiraban de los trineos... ...pues estaban los pobres hechos polvo... ...no tenían nada que comer... ...y había un enorme problema el caso es que eh, aunque consiguieron realmente llegar el cusco con la carga eh, se abrió rápidamente todo un, eh, un debate sobre lo que se había hecho con gran parte de la, de la carne que se había perdido por la del camino y bueno lo que se había hecho es que se lo habían comido <risa> así de claro y bueno pues es el caso más notable de, de banquete mamutiano de los de pues por lo menos del siglo XX pero la expedición se fue comiendo un filetito por aquí <risa> bueno que bueno y otra cosa pues bueno ¿Eh? un poquito de oreja a la plancha Ellos decían que se le habían dado a los perros que bueno que sí, tienen hombres perros pobres sí, sí. que más comieron vale, no sí, pero vamos, seguro, seguro que algún que... científico ruso digo... parece ser que no sería demasiado comestible por lo que acabo de comentarlo sí. ¿no? porque ...al congelarse de esta manera tan lenta... ...porque para que tenga conserve todas las propiedades... ...tiene que ser una congelación muy súbita... ...cosa que parece que no ocurrió... Ah. ...pero sin embargo sí ocurrió al año siguiente... ...en el año siguiente, en 1902... Se encuentra el mamut de Bereshkova, como así se le llama, Beresoba, que sí. es el del río, el de un río de Siberia, que es el que da nombre. Normalmente es casi todos los mamuts... tienen un nombre o bien por el descubridor o bien por la zona geográfica de Siberia donde se ha encontrado. Sí. Entonces este es otro de esos pocos mamuts... que se encontró también con carne y hueso, porque con huesos se han encontrado varios. No hay demasiados esqueletos, de hecho solo hay 50 esqueletos conocidos de mamut lanudos, y de ellos solo seis están completos. Se sabe que por lo menos puede haber más de 20.000. Eh, Mamús todavía, pues eso, en... Eh, en, toda, en toda la Siberia congelada ¿no? Hasta que poco a poco Pues con de el publica. cambio climático Mira tú, tiene esa ventaja entre comillas ¿no? Qué de bueno que se van ahí. encontrando de, de determinados ejemplares Pero posiblemente más de 20.000 Estén distribuidos por Siberia Hasta el momento 50 esqueletos conocidos Ya digo, solo 6 están completos Y desde el siglo XIX en adelante Solo han encontrado Sismamut de carne y hueso Solo 6 Bueno pues, el de 1902 sería uno de esos de carne y hueso eh, Lo curioso es que cuando se le encuentran Además en un estado impecable Se sabe que casi casi a ese sí que le pilló a este mamut en pleno momento de la digestión. Posiblemente cayera en algún glaciar, ¿no?, para que esa congelación se produjera de una forma súbita. Porque cuando se le analiza el estómago sabe que tenía todavía juncos, hierbas y ranúnculos. es una planta bulbosa. Es decir, esto es muy llamativo, ¿no? Incluso casi casi en la boca. O sea, todavía estaba masticando algunos de estos ranúnculos cuando muere y queda así congelado, ¿no? Eh, bueno, pues también ese tipo de carne, ahora lo que se conserva en el Museo de Torquay es el esqueleto completo, pero parte de esa carne también hay dudas ¿no? de dónde fue a parar porque se fue descongelando de una forma también muy rápida, estamos hablando de dos, todavía el procedimiento sí. no estaba muy sofisticado de... ...de congelarlo... ...pues eso... ...para que se preservara... no ...para los estudios científicos... ...y entonces bueno... ...pues parte de, ese, de esa carne... ...la de 1901 y 1902... ...debió ir también algún estómago... ...de, de alguno que luego... ...a lo mejor también murió... ...de una fulmeda súbita... ...por algún tipo de, de diosina... Que, ...que podía haber tenido... no ...o sea que siempre son leyendas... ...nunca hay nombres nunca hay datos muy concretos pero siempre sospechas como muy fundadas de que carne de esto fue a parar a algún científico, en fin ruso, porque fueron los, <risa> claro. los que lo descubrieron claro, es que la, la imagen típica que tenemos de, de este asunto de banquetes mamutianos, como los ha definido Carlos Canales es, eh, pues esto, una sociedad científica donde se reúnen sus socios <risa> no, y, sí. y, y claro, les ponen ahí, es que claro, hay un es lo que contaba al principio hay una serie de rumores sí. que decían que bueno, que había grupos así muy cerrados en Moscú, en que comían eh, carne y mamut que les traían de Siberia como signo espesa. de distinción ¿no? exacta pero bueno, la verdad es que no deja de ser una cosa más o menos curiosa pero bueno, tenía en parte su lógica eso de bueno, decir yo he hecho algo diferente que los demás no han podido hacer bueno, pero datos comprobados es que se han localizado claro. 50 restos y de ellos claro. tan solo seis con carne pero hay un tema importante que es el de Yukagir el mamut de Yukagir que se encontró a finales del, del siglo bueno, a principios del siglo XXI en, en la república rusa de Yakutia, en el, en el extremo norte claro, del de círculo... Hace bien poquito. por sí, hace nada, en, que... En, en el 2002. Claro, que fue el 2002. que se anunció en el año 2005 en la Expo de Aichi de Japón por parte de, de los responsables eh, científicos, de bueno, en concreto por Nioshi Tetsui, que lo anunció conjuntamente con Alexander Akimov, que era el vicepresidente de la República de Yakutia, que está en tan perfecto estado, es un mamut de hace 18.000 años, que mmm, los japoneses anunciaron de manera oficial en la Expo de Aichi que pensaban clonarlo. El hecho de que dieran la rueda de prensa con el vicepresidente de la República de Yakutia, bueno, pues simbolizaba de alguna manera que por parte de Akimov y de su gobierno había una cierta, eh, bueno, aceptación de la posibilidad de volver a, a la vida a los mamuts. Lo que pasa es que esto, desde entonces, se ha convertido en un verdadero culebrón, porque, aunque es cierto que en la entrevista ellos dijeron que técnicamente era perfectamente posible, o sea, que esa, los japoneses van sobrados cuando anuncian estas cosas, es que pueden. Sin embargo, lo que es cierto también es que se dijo claramente que se examinarían los pros y las contras de volver a la vida a una especie que no tiene sentido ya ahora mismo. Ellos, eh, es curioso y tiene cierta gracia porque los rusos habían llamado a la zona donde se encontró el parque el Pleistoceno. <ríe> suena, sí, sí. suena, las reminiscencias son inmediatamente a parque jurásico es cierto que qué haces con es como lo del tilacino como lo del monstruo de tasmania sí. ¿Qué, haces, qué haces con un lobo marsupial por el mundo ahora o qué haces con pues un, a la, a un parque temático, claro que no, haces no, con no, un no, pobre no. mamúdola mam mam mam mam nudo vale. dando vueltas al solo por un, por un zoo y entonces la verdad es que es una situación bastante triste yo supongo que recapacitarán yo no soy un partidario necesario no veo la utilidad en principio de la clonación de reproducción de animales extinguidos Siberia eh, todavía se presta ¿no? para reintroducir Sí, pero de... si no se llegó a extinguir como pasó con la saiga como un, que era, era uno de los animales un, un herbívoro que convivió con el mamut el rey, el, el buey almizclero y el rinoceronte Lanudo en las estepas de Eurasia cuando todavía existía bueno, cuando en los últimos tiempos finales de la glaciación final pues lo que es cierto es que realmente pues, no se iba a extinguir, estuvo a punto en los años 30 de desaparecer pero se consiguió salvar, con lo cual bueno, pues sí tiene sentido o incluso lo que se hizo con el bisonte en el este de Europa tiene cierta lógica así. claro, lo que se con el euro porque bueno, había una cierta, una cierta mm. bueno, proximidad, era relativamente reciente bueno, era fácil, había especies muy, tan similares que era muy sencillo, sí. y se decidió hacer es como, como, bueno, como los esfuerzos que se han hecho en Siberia para evitar que desaparezca el caballo de Presa, pues bueno, pues tiene, o, o en España con las turcom o con el lince tiene todavía sí. cierta lógica pero por ejemplo, imaginaos que el INSEE desaparece el lince que nos cuesta más ya que bueno que un ministro. Sí, sí, cada sí, lince. Sí. Es decir, ¿Qué sentido tendría decir yo cuando el otro día a mí me da mucha pena una una cosa que vi en televisión sobre los linces ibéricos actuales. Porque era patética la situación. Sí, están domesticados. O sea, pero quedan domesticados, pero están controlados con cámaras, con sí, sensores, sí, sí, con sí. no sé cuánto, marcados, y salen se han meado si no han meado se han pasado sí, por allí. Sí, sí, Saben sí, cuál sí. es el que ha pasado, si es su tía, si es su prima pero si hay cuatro. Es algo absolutamente ridículo, sinceramente, ridículo. Sí. Hace, hace 15 años que ese, 1.500 claro, ejemplares. Ese ahora es que esfuerzo a ahora mismo, 150. para mí de verdad, me pareció patético. O sea, no, no me pareció nada interesante. Es, es tremendo lo que probablemente para muchos gente estoy diciendo, pero me dio una verdadera pena de algo patético, lamentable. Bueno, pues... Cuando ya no tienes solución, el, el volverlo a la vida, imaginaos que el lince apareciera. ¿Vas a poner linces en un centro de 105, de 105 años, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Para soltarlos dónde? ¿Para hacer qué? Si no saben cazar... Si no tienen llantor natural, si no tienen vida, pero si es un animal artificial completamente. Hmm. Si no tiene ningún sentido. Para mí ahora el llenar Siberia de mamús ranudos, pues sinceramente me parece una... Que se ocupen de que no nos aparezca el tigre del amor, que ese sí que sería un, un motivo interesante sí, para no trabajar. Sé, no es muy negativo, Jesús. Pero eh, es que no, no, es que no, no, no veo a, a nivel científico tampoco se podría. Ahora mismo. No hay eh, una, ¿no? una elefanta apropiada para. Sí, elefanta está claro, porque sería una elefanta asiática, se sabe asiática. ya. Porque... Hmm. Además hay dos formas de clonar, que no sería realmente clonar. Una de ellas, pues eso, utilizando los últimos ejemplares, ¿no? tanto el de Kharkov, que este es el que se ha encontrado ¿no? en Yakutia, como otro que se comenta que es el de la, el de la península de Tiamir, donde se han encontrado bueno, pues restos de ADN. Lo que pasa es que ni por cantidad ni por calidad se podría clonar ahora mismo, porque ya sabes que la idea sería extraer ADN de un, del núcleo de una célula intacta e implantarla en una célula huevo, en este caso de un elefante, una elefanta asiática. Esa sería uno de los procedimientos. Bueno, pues cuando esto se empezó a divulgar y la gente se frotaba las manos como diciendo que bien, ¿no? el volver a regenerar una especie totalmente extinguida, la revista New Scientist, pues dijo claramente además con titulares, dice olvídense de clonar mamut. ¿Por qué? Decía que el ADN del mamut está tan fragmentado. Que la secuencia más larga solo tiene 100 bases de pares. Para que nos hagamos una idea para que se pueda clonar, hace falta miles de millones de bases de pares necesarios o sea, con lo cual, uh -huh. estamos hablando contaba la revista Neosciente, es como es como si un niño de dos años está tratando de armar un barco de guerra con dos mil millones de piezas de metal y solo tenemos, pues eso unos pocos cientos, y prácticamente es imposible. Uh -huh. La otra posibilidad que es la que yo veo más, mejor más factible es la de extraer esperma y fertilizar el óvulo de un elefante asiático es decir extraer esperma de si un híbrido, los mamut es lo que quieren hacer los y, y hacer un híbrido entonces de todas formas estamos hablando de que el mamut es un pariente muy lejano es una especie de primo del elefante actual o sea que ni siquiera no, es un pero, descendiente pero directo lo, lo que dice Carlos tiene razón es, eh, para, es crear pero para qué curiosidades científicas no no, no exactamente ah. sería crear un parque jurásico entonces si, sí. si, si esa es la finalidad de un parque jurásico pues vale pues ahí está el mamut podemos también crear un mastodonte podemos vale, el pilacino vale. eh, el MOA el TODO y, el todo, es decir, y, lo, bueno, y lo ponemos ahí todo varios, entonces sí pero bueno pues una parte de atracciones Puricidad. que van los niños historia historia, ¿no? y, historia claro, natural lo cual también incluso tendría sus eh, bueno sus pues resquemores morales sí. porque hasta qué punto somos dueños de la vida de ese par de ejemplares o tres no mucho más mantenerles siempre enjaulados fuera de su entorno para que sean Bueno, fuera de su es que no tienen entorno. Claro. Es que nunca tendrían entorno, es decir, es que esa, la gran diferencia consiste en eso, es, decir, es la aberración que consiste que por cierto, en Parque Jurásico, por una novela y una película queda muy claro, es decir, es la aberración que tú generas con alteras la naturaleza de manera radical, es decir, no tienen dónde volver. ¿De ¿Dónde va a volver ahora mismo un tilacino? Bueno, pues esto es lo que hemos contado sobre los mamut. Desaparecieron hace unos diez eh, mil años, eh, se han encontrado cincuenta restos, cincuenta ejemplares, de ellos tan solo seis con carne, así que mucha leyenda urbana en torno a los filetones de, de mamut, como aquí ya nos han contado Carlos Canalesa, que voy a hacer entrega de esta inmensa hamburguesa, toma Carlos, Gracias. es una bueno, hamburguesa vale. de, Cinco metros. de mastodonte, eh, es el modelo pica -pierda. ¿te gusta? <risa> <risa> <Es enorme. risa> y para ti Jesús, a, ver, a, ver. a ti te voy a dar este modelito hecho con, confeccionado con lana de mamut, ¿eh? Ah, era, pues ¿eh? No, hombre, es sintética, eso sí, ¿eh? <risa>